Buen día, vale, buen día el equipo, buen día la audiencia, ¿cómo andan? Bien, vos. Muy bien, todo bien. Bueno, bueno este linda mañana a esta hora, sí. algo fresca. Sí, Y si, si se dan los datos que estás dando, va a ser un lindo día. Ahora está un poquito fresca la mañana, este con un solcito que está asomando, que asomó, que no hay nubes y no hay viento. Mm. Eso está está bueno, por lo menos a esta hora, hay que ver cuando mu ¿Cómo se desarrolla el día? Hay que aprovechar la mañana y la tarde, porque está pronosticado alguna tormenta para la noche y para mañana a la mañana, Mauro. ¿Tormenta con lluvias? Y la, la probabilidad de lluvia es baja, pero eh, está ahí la tormenta. Tormentelli, por sí, ahí. Sí. Bueno. Eh, bueno, ahora si disfrutan el rato de esta, de esta mañana va a estar bueno. Sí. Y si disfrutan la mañana va a estar bueno porque no hay viento, porque hay solcito, porque no hay nubes. Hay como una especie así de... de de polvo levantado por el viento parece sí. este más en los costados uh -huh. pero te digo que no no hay nubes está está lindo el solcito y el y el cielo de, de Santa Rosa bueno venimos de, de un fin de semana de muchísima actividad no solamente porque este nuestra radio carmesa estuvo cubriendo toda la, la actividad de la de la rural o en realidad de la carpa de las cooperativas que estuvo en la rural sí. sino que también en Santa Rosa hubo muchísima actividad este, al aire libre, como la Feria del Libro, como este, la Feria de los Manualistas y las Manualistas, eh, y después actividades por todos lados, por lo menos pude ver hasta el mismo domingo este, que había estaban las plazas repletas, toda la, todas las personas estaban al aire libre disfrutando el día, Más para el lado de Toay también anduve el sábado, el domingo a la tarde y había muchísima gente sobre la avenida Perón, también en las plazas de, de la, la localidad de Toay. Así que fue un fin de semana de muchísima actividad en Santa Rosa. Nosotros tuvimos mucho trabajo, este, estamos muy contentos por el laburo que hicimos, pero te digo que la gente se abarrotaba por donde había lugares para, para, para ver y para hacer cosas o para disfrutar. Estaba lleno por donde anduvieras. Sí. Así que la verdad que fue un lindo fin de semana en Santa Rosa. Sí, ayudó el clima también, Mauro. Estuvo, ayudó, estaba, estaba hermoso, estuvo, o sea, estaba, espectacular. Sí, espectacular. Y bueno, y la verdad que la pasamos re bien, eh, la cooperativa Kermés, eh, ahí en la carpa, eh, que se armó este eh, adentro del predio de La Rural. Eh, Exactamente, sí. sí. También todas las cooperativas estaban muy contentas por la eh, cobertura porque todas eh. tuvieron su, su lugarcito para poder contar y decir y... Este, ...y darse a conocer, así que la verdad que estuvo bueno... ...nos golpeamos un poco el pecho por todo el trabajo... Sí. Y, ...y la verdad que estuvo bueno... ...porque okay. nos dispusieron un lugar espectacular para las cooperativas... ...eso sí. no es habitual, sí. sobre todo en la rural... y la verdad que estuvo re bueno. Un golazo, para, un golazo, para Mauro, nosotros. un golazo la carpa, eh, con piso, eh, el, el viernes que hubo viento eh, ni se notó adentro, eh, estuvo genial. Eh, la verdad ¿Hubo, que sí. No hubo viento, hubo ventarrón, sí, sí, que sí, parece sí. que se iba a volar todo, sí, pero sí. la carpa no, ni no. se inmutó. Sí, sí, no. La verdad, y eh, las cooperativas pudimos mostrar ahí lo que hacemos. Eh. Para, para que la gente tenga idea, todo eso no se podría haber hecho sin el aporte del CFI, no. que es el CFI fue el que puso el financiamiento para la carpa y para todos los este, eh, para todos los, los boxes, eh, uh -huh. la, las divisiones que había dentro de la carpa, así que también el CFI aportó lo suyo para que para que todas las cooperativas estén cómodas. En ese lugar sí, La claro. verdad que estuvo muy bueno Bueno, se viene esta semana con mucha actividad Hoy arrancan las comisiones en el Consejo Deliberante Y a partir del martes también las comisiones en la legislatura Y falta muy poquito para las elecciones Así que se vienen las últimas semanas de, de campaña proselitista Y también de todos los espacios seguidos de los partidos políticos Que ya les digo que esta semana y la otra Hasta el viernes de la semana que viene Eh, hasta el viernes 19 no ¿Es? sí sí hasta las 8 de la mañana hasta ahí claro. se puede hacer. bueno que sí, sí. que hay que hay publicidad política van van uh -huh. van a, van a este, utilizar los espacios de una manera increíble porque estábamos mirando en un sistema donde aparecen los los spots publicitarios para los diversos medios de comunicación que que son sorteados para para poner eso al aire y de verdad que están ocupando espacios eh, por todos lados eh, que también es parte de la ley y es, y es parte del tiempo que, que le dispone eh, la elena pero te digo que durante esta semana y la otra van a escuchar publicidades por doquier y sobre todo con este con campañas eh, este actualizadas ah, o sea, van mira. a escuchar nuevos spots y hasta muchos de ellos son parte de los debates que se dieron el primero y el segundo la primera que se lanzó fue Miriam Bregman que sacó ahí parte de su de su participación en el primer debate y es y se hizo un spot publicitario Mira. así que van a escuchar un poco de todo durante esta semana bueno eh, sí tramo final Mauro bueno viene eh, la elección el próximo domingo 22 de octubre eh, nos reencontramos Mauro luego cuando sea necesario Pali. dale excelente eh, Hasta un abrazo luego.